¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, le podemos decir al gato que me invite también, Sí. No. Pero te digo que hace comidita para una persona y media. O ¿Ah? sea, o sea, para él solo, porque él come un plato y medio, <risa> así que come el Vamos a, vamos a decirle que que, que invite, que haga la, la haga más este más masiva la la reunión. Vale. Bueno, contanos eh, se reunieron, este qué qué decidieron y sobre todo quiénes se reunieron bueno, eh, sí, sí. para hablar de política, básicamente. Eh, sí, en realidad siempre se habla, cuando vos tenés reuniones gremiales de este tipo, se habla de política, pero política gremial, entendiendo de que eh, los gremios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, han perdido los espacios necesarios para que después de que se terminan las elecciones se garantizan las promesas cumplidas a los trabajadores no uh -huh. digo eh, en ese en ese marco y arrancando por el gobierno nacional entendemos que son alrededor siempre nos, nos juntamos todos los años tenemos la, la, la, la eh, arrancamos con el tema de las reuniones de los gremios privados porque obviamente la dinámica de los de los empleos del sector privado es totalmente la dinámica del sector público y en ese marco digamos Eh, obviamente nos reunimos con el aval de, del triunvirato nacional de pablo moyano de laaire decuña y que son también las mesas digamos acá en, en santa Rosa digamos en la misma mesa también están sentados los representantes de esos sindicatos uh -huh. y el tema es el bono viste o sea un bono un bono de fin de año a nosotros nos parece bien pero es un bono que no tiene que afectar la discusión paritaria de cada uno de los gremios bien y, y, y te los te lo, te lo te lo muestro de una manera, por ejemplo, para que te des una idea, una idea de cómo un bono fijo aumenta los, los convenios colectivos, o mejor dicho, aumenta, eh, eh, daña los convenios colectivos, porque la mayoría de los convenios colectivos tienen categorías, categorías, eh, llamarle por por cuestiones de, de diferencia de tarea, de diferencias líneas, de, de líneas, líneas, dentro del propio convenio de distintas líneas, ¿no? Bien. Eh, y eso implica de que... Normalmente, un convenio de esta naturaleza lo que hace es achatar la pirámide. Esto qué quiere decir? Si vos tenés una categoría, supongamos, vamos al, al, al convenio nuestro de empleos de comercio, de un vendedor F o un encargado F, un administrativo F con un maestranza, que es la categoría más baja que tenemos nosotros, imaginate que una suma fija a los que están arriba los los acerca a los de abajo. O sea, entonces, no, o sea, los aumentos de última si quiere dar un bono de fin de año, bueno, que dé un aumento porcentual directamente para cada uno de los sindicatos por encima de las paritarias que ya estamos negociando, porque Bien. si no, los buenos fijos lo único que hacen es destruir las convenciones colectivas y achatar las pirámides de los trabajadores y sus categorías, ¿no? Entonces, me parece que es, es importante dejar aclarado esto, que nosotros no necesitamos que un gobierno se inmiscuya las paritarias, eh, como se dicen las paritarias eh, de los convenios colectivos. Claro, más sino, sectoriales. Parece, Sí, por supuesto y si, si no parece que si quiere dar un bono de, de 100 mil pesos para todos los trabajadores como a veces también sale el bono para los empleados públicos bienvenido sea claro lo que pasa es que también en los comerciantes el privado dice de dónde saco plata para pagar un bono esa discusión se hizo en la mesa la discusión se hizo en la mesa se discutió se discutió también cuál es el sector porque Hay algo que a veces eh, se, eh, se, se confunde, cuál es la dinámica... Digamos, nosotros los, los sindicatos privados, los 20 que estamos en la mesa, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es defender el salario, segundo que tenemos que defender son que los derechos de los convenios colectivos y de la ley de contrato de trabajo se cumplan, ¿no? Eh, y, y hay una tercera que también tenemos que entender... Nosotros estamos preocupados por la falta de inversión que hay en el sector eh, privado, pero también estamos preocupados cuando se aumentan la presión tributarias, porque a veces, muchas veces, aumenta la presión tributaria y la presión tributaria viene, de alguna manera, a afectar, digamos, la posibilidad futura después del blanqueo de los trabajadores, del pago de las horas destras, de de la no declaración de determinadas jornadas, porque la presión que existe a veces del Estado sobre el sector privado a nosotros nos termina perjudicando en términos laborales y en términos de pago de salario pero también se busca esto de el, el, en qué se está invirtiendo, cuáles son las políticas de inversión, cuáles son las políticas del Estado para que se la provincia pueda crecer, se industrialice en términos de comercio, servicio e industria, y que permita de alguna manera eso, generar nuevos puestos de trabajo para las compañeras y compañeras que hoy no tienen trabajo, ¿no? Entonces, es una charla, oh, imagínate que estamos hablando una reunión, yo te estoy haciendo un resumen de una reunión que duró más de dos horas, Bien. y la única manera que tenemos nosotros de garantizar no que los espacios Eh, y las y las promesas que se le hacen en campaña a los gremios y del sector privado que somos los que los que sufrimos la dinámica de la economía, los que más sufrimos la dinámica de la economía, ¿no? Porque digo, o sea, acorda, recordemos que el, el trabajador del sector privado no tiene estabilidad laboral. O sea, ante una crisis el, el trabajador del sector privado pierde el trabajo. Sí, el primero es que echan es al trabajador, claro. Por supuesto, y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros necesitamos garantizar y la única manera garantizando es formar parte de los de los poderes y de los espacios que se toman las decisiones. Y también esta frase que me quedó dando vueltas de la reunión, que van a defender o van a apoyar a quien eh, los represente. Y, y vos te he escuchado decir varias veces que algunos gobiernos no le dan demasiado bola al sector privado y no tienen representantes dentro del gobierno. ¿Esto Solamente pasa eso. habitualmente en otros no. en otros lugares también? Pasa, pasa en, en todos pasa o sea cuando vos vas a hacer un anuncio lo más lo más lógico sería que el anuncio haya sido por lo menos consultado a los intereses del sector privado que vas a afectar o consensuado, no puedes... por lo menos por supuesto consensuado como haber consensuado como mínimo ahora cómo no vas a preguntar que esto va a funcionar esto sirve esto te afecta esto es una herramienta válida o preferís otra digo estas cosas no pasan Nosotros necesitamos que estas cosas pasen. Y la única manera que garanticemos que estas cosas pasen no es una promesa. Necesitamos ahora, lamentablemente, para tener más garantías, estar adentro y garantizar que estas cosas sucedan y que sea haga seguimiento. A veces, mira lo que te iba a decir, a veces probablemente ni siquiera estamos diciendo que se lo hagan con intencionalidad. Muchas veces se lo hacen por la falta de capacidad de hacer política. Política o el sector privado, un sector privado que necesita dinamizarse, crecer e industrializarse, generar puestos de trabajo... mhm. Uh -huh. Hay Entonces, una... en la sí. charla bien eh, por ejemplo el último anuncio que hizo el gobierno provincial tiene que ver con reactivar un poco la venta de artículos para por el mundial que es un un, este, eh, un anuncio que se hizo grandilocuente y está bien está bueno porque estuvieron ahí representantes de, del comercio y al, a los pocos días casi todos los comerciantes por lo menos que pudimos más o menos abordar estaban muy contentos porque se había reactivado eso de 22 cuotas poder vender los televisores los, las heladeras los lavarropas pero parece como que es es muy puntual y después el comerciante tiene que seguir en remarla bueno, más o no menos igual ¿Sabes por qué o sea a ver yo te, te voy a modificar esto está sin ánimo y, y voy a hacer el único el único cuestionamiento a este ejemplo que vos estás dando está ah, bien eh, la pregunta es Se invitó al sector empresarial a una reunión para decirle qué, a ver, cuáles son las propuestas que tiene el sector para poder dinamizar esto en tema de televisores, en tema de mejorar las ventas, porque todo esto se dispara por una reunión que sucedió en la Cámara de Comercio de General Pico. Mm, sí. Claro, y fue en respuesta a eso. Ahora, entendamos que alguien que gasta, por ejemplo, 300... A ver, ¿cuántos trabajadores? Vos lo sabés, vos sos del sindicato de yo conozco el convenio colectivo de ustedes, ¿sabes? sé lo que cobra un, un trabajador blanqueado en el sector de, del sindicato de prensa. ¿Quién puede comprar un televisor de 300 lucas aunque te den 20 cuotas? Y el que no lo tiene lo piensa, pero también mira el bolsillo. Por supuesto, porque vos a fin de mes vos vas a tener un descuento en la tarjeta de 20.000 pesos. ¿Me entendés? O sea, y porque hay... tenés que sumar lo que ya venías gastando. Y tenés, por supuesto que sí. Entonces vos cuando llegás a fin de mes resulta que no, no, hay, hay cosas que hay, hay que, yo creo que hay que trabajar las Mucho más con los sectores empresariales. Digo, no me quiero meter en, en, en temas impositivos, sabes que soy contador y que me gusta mucho, uh -huh. pero digo, hay que reflexionar un poco todo eso sobre el CICRED. O sea, sobre el, el, el, sí, el sistema... Sí. De, el sí, sí, sí, el de, bueno, de recaudación. El de recaudación. Digo, hay cosas para mejorar, sí, hay muchísimas cosas para mejorar. Hay cosas para ver. Nadie se pregunta por qué hay tantas inversiones en edificios. ¿Alguna vez te viste la cantidad de edificios que se hacen acá? Sí. O sea, a ver... La realidad es que cuando vos invertís en 150 mil dólares en un departamento, no es porque no tenés alternativa de, de inversión, porque es un departamento hoy de 150 mil dólares, te da 50 mil pesos, 60 mil pesos por mes, te da más a un plazo fijo en términos financieros que una construcción de un departamento. Lo que pasa es que tenemos quizás un sector al cual sobra el exceso financiero, entonces tiene fin, tiene excesos en finanzas y tiene exceso en no uh -huh. Pero la realidad es que el Estado tiene que dar las alternativas de inversión digamos, interesante, como para que haya un sector que empiece a reinvertir en otro nicho. Digo, a ver, si vos sos rural, ver la posibilidad de negocio en donde haya una sociedad que se constituya y te diga, sí, mirá, hay una posibilidad de inversión, comprar acciones, generar este tipo de rentabilidad, pero para eso es necesario estudiar bien cuáles cuál son los proyectos que se pretenden para el sector privado y alentarlo a eso, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que hay una desconexión que es la que estoy buscando Hace rato con un montón de, de, de, de empresarios, de sindicatos, inclusive he tenido tengo reuniones con los médicos para integrar la posibilidad de lo público y lo privado, ¿no? y, la, y la falta de comunicación que hay entre el, entre la salud del sector privado y la, la, la salud del sector público. Y en esa dinámica yo creo que falta esto, falta de una mayor integración eh, en entender que el sector privado y la dinámica del sector privado pasa por otro lado. No solamente tiene que ver con los anuncios de la obra pública. La obra pública es buena, no pero se necesita dinamizar la economía del sector privado, se se necesita generar empleo privado, se necesita que haya una mayor comunicación entre la salud del sector privado y la salud del sector público y saber cómo funcionan y que, por ejemplo, si vos vas a abrir un hospital que es una Fórmula 1, tenés que tener pilotos, y dónde vas a sacar los pilotos para manejarlo, porque si se los vas a sacar a las clínicas y los sanatorios que cubren el 70% de la demanda que tiene el, la seguridad social, vos vas a debilitar las clínicas y los sanatorios. Uh -huh. Bueno, estas cosas hay que empezar a discutirlas si queremos seguir creciendo como provincia, ¿no? Me parece que estamos en un paso fundamental, estamos en un momento fundamental eh, y, y en oportunidades fundamentales para poder hacerlo. Hoy es el Día del Militante, ¿vas a participar de las actividades? Sí, sí, y había participar de las actividades y también voy a estar mañana en una fiesta eh, que se me invitó que se hace en la calle en la calle de Rivadavia y Lario Laoz. Ahí hay una fiesta eh, militante a la, cual, a la cual vamos a estar presente. ¿Te bueno. estás invitado también? ¿no? no no la tenía en el radar a esa fiesta. Bueno, ahí la tenés, se hace en en Bien. Rivadavia y Lario Lago a partir de las 12 eh, de la noche. Sí, eh, espero que en el correo no, enfrente, <risas> está enfrente. Está bien, está no, bien. No me hablé del correo que cuando es correo porque tengo algún trabajador de menos, así que el correo ya el uno a veces le tiene miedo, mira. Bien, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. No, abrazo Mauro, hasta luego.